¿Qué tal? Buen día, compañeros. Bien, acá andamos. Buen día.、Hola. Flavio,、eh, hubo despidos en el diario Río Negro.、Eh, a ver, contanos qué pasó.、Eh, ja, ja, sí, fue una situación bastante compleja la que estamos á b atravesando directamente. Particularmente me toca a mí, porque como secretario general del Sindicato de Prensa de Neuquén, me, me, me tengo que recibir la noticia que tengo tres compañeros、eh, despedidos en la provincia, ¿no? e n t o n c s en la ciudad de Neuquén, y uno en San Monte de los Andes. Un reportero gráfico de San Martín que además el año pasado había sido baleado en una en una protesta, en una pelea sindical、eh, del, mm. de uno de los sindicatos estatales. Este, sí, sí, este, lo recordamos fue, ese、sí. episodio. Ese mismo compañero fue despedido ahora.、Eh, bueno, es uno de ellos.、Uh -huh. eh, a, a otro fotógrafo es del otro diario. n ¿no? sí. eh, Bueno, o Se trata en total de d o compañeros, e c 3 de n e u q u é n Uno de San Antonio Este, uno de Río Colorado y el resto de la ciudad de General Roca, la sede central del, del diario Río Negro. Claro, pero son todos、eh, del diario Río Negro. Son todos del diario Río Negro, sí, se enmarcan en un supuesto plan de reestructuración de la empresa. La empresa les avisó verbalmente a cada uno de los compañeros el lunes y mientras estaba avisando a los compañeros envió un comunicado. A toda la planta personal, donde anunciaba que iba a haber una reducción del 10% de la planta、eh, debido a una reestructuración a d m i n i s t r a t i v a en el marco de un contexto del nuevo universo digital y de la situación de crisis que atraviesan los medios de c o m u n i c a c i o n es el s e argumento.、Eh, básicamente, lo que la empresa está lo que e s buscando es reducir、eh, las cuestiones salariales. Digamos, de los 12 que d e s p i d i e r o n 11 son trabajadores que tienen más de 15 años dentro de la empresa. Eh, algunos tienen hasta 30 años, para la empresa es un montón de plata. Le、eh, están buscando claramente encima de, encima de todo eso, 6 de los 12 son fotógrafos.、Eh, con lo cual nos están, están dando una s clara señal s e s que estos tienen que echar gente con capacidad para contratar gente joven para que con un celular haga la multifuncionalidad de todo lo que tengan que hacer. n o Claro, más una, pre, una precarización de confesas. Sí, claramente, sí, sí, sí, es lo que están buscando. ¿Qué,、eh, ¿qué empresa es la dueña del diario Río Negro? e d i t o r i a l Río Negro Sociedad Anónima es una empresa, supuestamente una empresa familiar de la familia r a s m i e r i Claro.、Eh, que, bueno, son los históricos dueños de la empresa, pero bueno, con participación accionaria también, ¿no? Entendemos, no lo van a decir, no lo van a reconocer nunca, pero sí sabemos que hay una participación nacional del grupo Clarín.、Claro. Entendemos que esa participación no es mayoritaria ni es decisiva, pero bueno, la participación está o en algún momento estuvo.、Sí. Eh, ¿no? o sea, siempre estuvo controlada por la familia p o Rasnier l f o parte de o sea, las distintas ramas de la familia Rasnier. ¿no? Sí. También entendemos que hay una pelea muy grande dentro de la propia conducción familiar. Eh, y eso ha motivado este tipo de cambios que tiene. El diario está atravesando una, una crisis de lectores muy importante.、Eh, digamos, siempre fue el diario más grande de la Patagonia.、Eh, en todo sentido, digamos, era el que más se leía, tenía más de 100 años y demás. Pero en la reconversión del papel al universo digital. Eh, desde que empezaron estas reconversiones hace más o menos unos 10 años, no le están dando en la t e c l a y están perdiendo lentamente、eh, con, con la competencia directa, que es el diario en, en, en donde yo estoy, que es el diario de la mañana de Nauquén. Que cuando competían e papel papel contra papel, la diferencia era abismal, pero bueno, hoy en el recambio, la diferencia también es abismal, pero a favor de la mañana de Nauquén, ¿no? mm -hmm. y eso. l e s impactó bastante fuerte、eh, y, por sobre todo, lo que más los impactó en realidad es la pérdida de poder político que el diario Río Negro tenía sobre tanto sobre Neuquén como sobre Río Negro. Ya ese poder político no lo tiene más, o sea, poder de presionar al poder político, los poderes políticos provinciales ya lo perdieron, ya no tienen influencia sobre el, sobre el gobierno de la provincia de Río Negro. Porque de hecho la ciudad de Roca, que era la que preponderaba en la provincia, ya perdió esa hegemonía y hoy es Bariloche y ellos no tienen nada en Bariloche. Entonces,、eh, todo ese contexto los ha, los ha obligado a modificar algunos esquemas y siempre esas modificaciones de esquema, s en vez de ser en, en modificar las formas d e hacer periodismo, modificar las formas de comunicar, modificar las formas de, de llegar al público, termina en modificar la cantidad de trabajadores este, para reducir.、Eh, Costos y magnificar las ganancias a, a, a costa de los trabajadores. n o、sí. eh, Pero además de todo esto, nosotros entendemos que esta medida del Río Negro es una medida de disciplinamiento para todos los trabajadores del diario y para todos los trabajadores de todos los diarios de la República Argentina.、Eh, como vos me decía, yo como secretario general de la Federación estaba justo el lunes con el resto de los paritarios en la ciudad de Buenos Aires por entrar a una audiencia. de negociación salarial de, para los diarios que estamos en este momento la, re, la cláusula de revisión para el cierre de la, de la negociación el cierre de la paritaria、eh, y nos enteramos de la situación 15 minutos antes claro en f l o d i g o con lo cual eso nosotros nos ponen e alerta y pues, nosotros estamos en una negociación trabada para poder trabar tenemos una medida de fuerza digo, y q u é compañero va a hacer una medida de fuerza、claro. en, Neuquén, en la patagón incluso en la pampa sabiendo、claro. esta situación Bueno, eh, Flavio, ¿y qué, qué, ¿Qué se puede hacer con estos despidos desde la parte gremial?、Eh, bueno, nosotros, nosotros, nosotros actuamos el, justamente ese mismo día,、eh, cuando entramos a la audiencia, hicimos la denuncia、ah. en, la, en la propia audiencia de la situación.、Ah. Declaramos ilegal los despidos por varios motivos. El primero y el principal, porque fue un despido colectivo,、eh, y que para poder hacerlo tiene que suceder una serie de pasos que la empresa no dio. Por ejemplo, tener una presentación de un. Preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo, convocar a los sindicatos, presentar un plan de, un plan de modificación y, y explicar los motivos por l o s c u a l e s va a d e s p e n d e r s e los trabajadores y además ese plan de preventivo de crisis tiene que estar avalado por los sindicatos. Nada de esto sucedió. A nosotros no nos convocaron, no se presentó ningún plan, no se presentó al Ministerio de Trabajo, con lo cual ellos ejercieron su, su supuesto derecho de despedir trabajadores、eh, como quieran. Eso por un lado, y por otro lado activamos todos en todo en e u q u é n y todo en v i e t n a ver, La zona de Roca no tiene, no tiene sindicato activo, así que estamos trabajando en conjunto entre Neuquén y Vietnam.、Eh, Río Negro tiene la particularidad que tiene tres sindicatos: v i e t n a Bariloche y, y Alto Valle, lo que sería Alto Valle. Bueno, Alto Valle Latino e a s t i b a m o s nosotros con, con pedidos a los ministerios de trabajo, tanto Río Negro como de Neuquén, y desde acá, desde Federación. Eh, hicimos un a un pedido al Ministerio de Trabajo para buscar a una conciliación、eh, a la empresa, conciliación que se va a realizar en el día de mañana.、Uh -huh. Espe esperemos que, la, que el diario Ronegro venga、eh, a, a la ciudad de Buenos Aires a, a sentarse a la mesa. Tiene la. Tiene la La no la facultad, pero sí tiene la, la habilidad de cagarse en las leyes, disculpadme la, la、sí. terminología, pero hacen, hacen lo que quieren, entonces es muy probable que no vengan. Pero bueno, digamos, los ministerios correspondientes están todos notificados y en caso de desoír los, los mandatos del ministerio, digamos, la, la empresa será sancionada de alguna manera, ¿no?、Sí. Eh, así que estamos en eso y ahora, justamente ahora, e s、pues, t a m o s viendo bien, primero cuando era, iba a ser la audiencia, tratando de realizar alguna. a l g una manifestación mañana en el horario de la audiencia, en la puerta del diario,、eh, cosa de presionar a la empresa y generar acciones y ruidos lo suficiente como para que, que la empresa intente desistir de esta situación.、Eh, la situación es grave porque, además, digamos, nosotros entendemos que por el texto de la nota es el 10% de la planta, pero creemos que ese 10% no es lo que echaron.、Eh, así que presuponemos que todavía queda un, un número de trabajadores importantes dentro del diario que van a ser despedidos. Próximamente, y como no aclaran a quiénes van a despedir, porque si bien quienes se echaron son fotógrafos, administrativos, pero también hay administrativos y periodistas, a muchos son muchos son varones, pero también hay mujeres, la mayoría tienen más de diez, quince, veinte años en la redacción, pero también hay, hay, hay compañeras de que tienen c 4 años en la redacción, eso no. no, no, no. Nos alerta de que el 100% de los trabajadores y trabajadoras del, del diario están en condiciones de ser r e s t o de v i d o s en los próximos días. Con lo cual, si ellos no pueden salir a defender, ellos no salen a defender su puesto de trabajo, va a ser muy difícil revertir esta situación, por más que nosotros hagamos lo que hagamos.、Eh, nosotros ponemos el cuerpo, vamos adelante, ponemos todas las batallas que, que debamos hacer, pero l o s c o m p a ñ e r o s son l o s que van a tener que salir a defender su puesto de trabajo porque no hay otra forma. Clarito Flavio,、eh, gracias por compartir、eh, la información. Estaremos atentos y atentas acá de Kermés. A ver cómo se... cómo Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, compañeros, por, por permitirnos contar esto. Así que gracias de nuevo.、Yes. Hasta luego.